la jornada tiene que ver con empezar también a ver cómo continuar con la lucha. mari y Mario con Plamiel, Mario y Mario con Chuché, una mañana, un tatufa, traún, quezado. Sí, bueno, buenos días, buenas a todas y todos. La idea es que bien lo decías, eh, venimos llevando adelante un proceso de visualización y de manifestación constante de apoyándolos la LAMIEN que vienen desde el 15 de marzo allí en la Pula Resistencia Cusamen, que desencadenó con esta ma macabra eh, ostentación de impunidad que está haciendo el gobierno eh, sobre el pueblo mapuche y en realidad sobre todas y todos, porque lo que hicieron con Santiago, lo que siguen haciendo con Santiago es La verdad que no, no tiene justificación alguna y invitamos a, to, a todas y todos a realmente pensarse en la tibieza de las actitudes que estamos llevando adelante frente a esto tan cruento que, que nos ha ocurrido a todos, porque la verdad que Santiago es una herida para todas y todos. Eh, Has marcado más de una vez esto de, de mencionar que no es de ahora, que es de mucho tiempo. Me parece que está bueno poder empezar a, a seguir apuntando el contexto, porque si no uno se queda con las postales finales, en realidad quizás se pierde algo que viene hace mucho tiempo. Exactamente, por eso nosotros cada vez que visualizamos, tratamos de contextualizar de que esto tuvo un inicio, y ese inicio hay que entenderlo como un conflicto territorial, que es un conflicto mapuche territorial, donde hay claramente un interés de los terratenientes, en este caso Benetton, Lewis y toda la complicidad política gubernamental que está sosteniéndole estos negociados a esta gente, que no comienzan tampoco ahora, que se vienen haciendo desde la creación del Estado, porque si realmente queremos profundizar en las raíces del conflicto que hoy eh, nos está atravesando, es esto, la misma creación del Estado argentino ha hecho que hoy tengamos estas consecuencias, y vemos cómo lo sigue eh, colubrando en, en Totalmente en modos de conquista, ¿no? Hoy es a través sobre esto que nosotros le llamamos una demofarsa porque la verdad que esta democracia eh, hoy con estos cruentos resultados eh, son para seguir poniéndole sal a la herida porque si la sociedad pretende... Eh, hacer de esto una modificación, la verdad que nos estaría consiguiendo con lo que nosotros venimos visualizando ahora. Y nosotros en, el, en los inicios de esto y antes de que fuera Kusamen el pueblo mapuche viene a través de nuevas generaciones haciendo procesos de recuperación en la cordillera, en la meseta, aquí en el mar hay diferentes personas que ya se están parando de otra manera para visualizar las cosas porque vemos que en este sistema legalista que lo que único que hace es incurrir en ilegalidades constantes no nos quedan otras opciones que llevar adelante otro tipo de, de, de acciones donde el cuerpo y el territorio están unificados en un claro ejemplo de resistencia que vamos reconstruyendo a medida que vamos reconstruyendo nuestra identidad y hoy eh, nos toca seguir alertando a las personas, de que estamos en situación constante de alerta, imagínense que si estábamos apoyando la, a, a la pull off, entendiendo de que era una posibilidad de que implanten el cuerpo y lamentablemente todo lo que vamos diciendo va sucediendo entonces ese miedo que había en la comunidad hoy se hizo realidad, con esto tal macabro ¿Dole más eso que acabas de decir? Digo que uno lo que iba pensando va ocurriendo. Exactamente, porque o sea lo estamos viendo, la gente no reacciona y nosotros lo estamos viendo que va a ser así y que va a seguir criminalizándose. Lamentablemente nosotros el otro día lo decíamos, nosotros ahora tenemos muchos por la seguridad de Matías. En la mien, Matías Santana está puesto en el ojo y ahora, como él fue el que valientemente, eh, a pesar de que no esté dada ningún tipo de garantía, se sometió a ser testigo y ahora está enjuiciado por un gendarme. O sea, esto no tiene nombre. Más allá de lo que ya venimos denunciando, de que se lo quieren enjuiciar a Facundo dos veces por la misma causa, cosa que nunca se ha visto en ningún sistema judicial. Aprovecho porque sé que estás en continuo contacto. ¿Cuáles son las últimas novedades, los últimos mensajes de este fin de semana, de horas, capaz que hoy a la mañana mismo estás contándole vos a ellos que estás haciendo esta actividad y seguramente ellos te van con... porque sé que es así, por eso me gustaría que lo compartas Sí, exactamente, ayer cuando comenzamos a publicar lo de la actividad las LAMIEN que son parte del movimiento Mapuche Autónomo por el Mapu eh, mandan esta carta que hoy las invitamos y los invitamos a los que están oyendo, estamos acá hasta las 5 de la tarde juntando firmas para hacer una carta para el juez Villanueva, quien es el que está ahora a cargo del de nuevo juicio que se le va a llevar adelante a Facundo ...así que aquí estamos juntando firmas para eso también... ...y bueno, esta alerta constante en el territorio... ...se están cuidando mucho los Lamien allá... ...pero bueno, queda claras expectativas... ...de que estamos al servicio de la impunidad, ¿no?... ...porque más allá de que los Lamien allá... ...garanticen un control territorial... ...está claro de que con estas instancias... ...de que siempre el objetivo fue... ...encontrar a Santiago, sostener la vida del compañero... Eh, cuando se lo dejó ingresar hacen todos estos tipos de vejaciones recordemos todos los allanamientos violentos que hicieron y ahora este último que fue la implantar el, el cuerpo y la verdad que fue muy así como te lo decía el, mantenemos las comunicaciones el tono de, de sensibilidad que hubo esos días cuando los LAMIEN se comunicaron para acá para avisarnos eh, realmente no tiene nombre para describir esa sensación de lo doloroso que, que significó para nosotros eso no Y que, que entiendan también las personas que ese resguardo territorial que nosotros tenemos Hay una conexión espiritual Entonces no solo dañaron al compañero No solo dañaron el territorio Sino que dañaron a todos los mapuches que ahí estamos haciendo nuestras ceremonias Y todas nuestras cosas Entonces es un daño muy profundo el que, el que hicieron Y el que hoy nos están arbolando para seguir cada vez más firmes O sea, nosotros sí nos conmueve la el dolor del compañero. No sé las personas que se sientan y creen que cuántas concentraciones necesitan para darse cuenta que esto tiene que ver con otro tipo de acción. Santiago creía en eso, nosotros creemos en eso y vamos a seguir sosteniendo eso. Las acciones directas, los tipos de, de movilizaciones que realmente generen. Las cuestiones pacíficas ya no nos alcanzan. Claudia, eh, no sé si puedo compartir acá el sí, contenido. Si más, le damos una copia para que quede en la radio si quiere sumar a... Compartir el contenido de lo que acá se va a firmar, aquellos que se acerquen eh, Al juez federal Gustavo Villanueva, dice los abajos firmantes Nos dirigimos a usted con motivo de poner de manifiesto Nuestro absoluto y infáctico desacuerdo con el nuevo e ilegal pedido de extradición Solicitado eh, por las autoridades judiciales chilenas al señor Facundo Junigualas Ronco ronco Huaychafe del pueblo Nación Mapuche Pedido de extradición por el que ya se ha hecho un juicio El pasado 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2016 que eh, fuera declarado nulo por la gran cantidad de irregularidades en la investigación, entre ellas la tortura a la que fue sometido eh, el Peñilamien hermano para declarar en contra del lonco creemos firmemente en este nuevo juicio al que será sometido el señor Jones Wallace solo se debe a su constante e incansal espíritu mapuche lo que lo hace pasible de persecuciones políticas de manera sistemática tanto a nivel nacional como internacional asimismo cabe aclarar ...que en este momento el lonco Juanes Guala se encuentra privado de su libertad... ...producto de su participación en acciones tendientes al recupero de tierras ancestrales mapuches... ...ayudando a la reconstrucción y reivindicación de los derechos de un pueblo... ...que es preexistente a ambos estados, argentino y chileno... ...circunstancia que lo coloca claramente y sin lugar a dudas en la calificación de preso político... ...además consideramos que la prisión preventiva sólo debería ser adoptada... ...cuando objetivamente sea necesaria y cuando no existan otras medidas menos gravosas del derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzar los mismos fines eh, por otra parte no hay que perderte vista la escasa posibilidad de fuga del Longo Jones Wallace dada las circunstancias fácticas en las que se encuentra inmerso siendo innecesario lo solicitado por las autoridades chilenas, por lo tanto por lo expuesto, es que solicitamos tenga bien desestimar la, íntegramente el pedido de extradición internacional del señor Facundo Jones Wallace, sin más nos despedimos atentamente y ahí Es donde ya va el nombre, eh, documento y firma de quienes se acerquen acá a adherir a esta jornada que está comenzando. De fondo van compartiendo música y audios de esto que, como bien decía Claudia, no es de ahora, desde la última semana, no es de los últimos 80 días. lleva mucho tiempo. De hecho, Claudia misma, en una charla que tuvimos... Eh, que ella tuvo una muestra fotográfica que además fue parte de esta muestra lo contábamos también de los reporteros gráficos que hicieron la muestra en lo que es la Plaza de los Pañuelos Centro Cívico de San Carlos de Bariloche en lo que fue el cutrunazo ahí estuvo también la foto tuya lo esperábamos ahí, Claudia te cuento este, de, de esa movida, graficando lo que fue en ese momento la represión que hubiese costado una vida ya en ese instante nosotros el proceso cuando se detuvo el lonco Facundo Jones Walla Eh, estábamos en tratativas para ir a declarar como testigos frente a esa represión para que, que paguen los culpables de infantería, gendarmería y el poder político de Chubut. En eso nos encontrábamos trabajando con la abogada Sonia Ivanov, recogiendo todo el material, los audios y videos cuando eh, pasó esto de la detención de Facundo y mañana el jueves se van a estar otra vez exponiendo eh, con, reconocemos el municipio de Bariloche, ese reconocimiento cultural y dentro de eso hay un evento que se llama fiesta de la palabra que lo hacen todos los, y desde ahí nos ha llamado nos ha convocado la colectiva de mujeres mapuches que está organizada allí y se va a hacer una exposición de fotos y un conversatorio que justamente eh, le habíamos puesto como título esto ya hace dos semanas cuerpo y territorio y justamente era para hablar de esto, y hoy, lamentablemente, tenemos que graficarlo y contextualizarlo en este, en esto que nos duele tanto, que es la aparición de Santiago. ¿Más para allá, Claudia, ¿para el jueves? El jueves y viernes estamos exponiendo en la sala de prensa del Centro Cívico, y en bueno. el barrio Nahuel El viernes te molestamos con un llamadito seguramente para que nos cuente cómo es. Gracias. Eh. Muchas gracias a ustedes, y siempre muy agradecido por el espacio de comunicación, porque esto hay que ponerle mucho énfasis en reforzar la comunicación, porque es cruento lo que están haciendo en los medios de comunicación, por eso es tan importante estos roles que tienen como comunicadoras y comunicadores. Gracias.